Segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los dieciocho años del rey Josías, Envió el rey Azafán, hijo de a s a l í a hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová diciendo: Ve al sumo sacerdote i l é s í a s y dile: Que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, Para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles. Para comprar madera y piedra de cantería. Para reparar la casa. Y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare. Porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote e i l c í a s al escriba Zafán. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Zafán. Y lo leyó. Viniendo luego el escriba Zafán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Zafán declaró al rey diciendo: El sacerdote Elías me ha dado un libro, y lo leyó Zafán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Isías, a Aicam, hijo de z a f á n a Akebor, hijo de Micaías, al escriba z a f á n y a a s a í a s siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha liado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, Para hacer conforme a todo lo que se nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y a i c a m Akbor, Zafán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Aras, guarda de la vestidura, la cual moraba en j e r u s a l é n en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, Decid a al varón que os envió a mí, Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar, y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, He aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta.